y en muchos la otra oreja Hola, hola, damos comienzo al programa 429 de La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto y estamos eh muy contentos de compartir estas subversiones sonoras. Estamos aquí con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos la otra oreja y hay muchas radios eh que están prendidas en este momento, en el momento que la prendan, ¿eh? Eh, escuchando la otra oreja, la red de radios independientes próximas a Nueva York, están en México, en en Colombia, en Chile, en Mendoza, en en muchos lugares y y aquí en Mar del Plata está la Patagonia Rebelde también emitiendo la otra oreja y estamos aquí en Mar del Plata gracias a la a la a la operación tecística universitaria. Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, Río de Asevera Río eh gracias eh, Dr. Eh, Lucas Durso. ¿Sí? Eh, doctor ahora? No. no. Eh, licenciado? Sí. Perfecto, licenciado Acilo Acevera Río. Eh, bueno, y estamos aquí eh con el con la locución de Liliana Daunes y Kike Pesoa. Hola, Edunashman. ¿y, ¿Y vos quién sos? Hola. Yo soy Lara. Ah, hola. hola. Que te salga lindo tu programa. Muchas gracias, Lara. Gracias, Lara. Eh, bueno, y y así comenzamos La otra oreja de hoy. La otra oreja, Marplatense. Bueno, y se están cumpliendo en este momento los 50 años del asesinato de Silvia Filar eh fueron dos días de muy muy intensos, muy intensos que empezó ayer a la mañana eh en la universidad, en el aula que se impuso el nombre eh Silvia Filler el aula donde fue asesinada ella, que es eh, parte del rectorado. Fue asesinada por la CNU por esta banda de ultraderecha en el 71. Y y fue mucha gente, eh mu algunos compañeros de Silvia, algunos estudiantes y muchos militantes. Eh después seguimos con un acto artístico eh en los patios de la universidad que estuvo muy bueno. Y anoche compartimos con Lucas Durso eh una muy buena obra de teatro de eh, Manuel Santos Inurrieta. Excelente la dramaturgia y fue el preestreno, ¿no? Y artísticamente un, un muy bueno, muy bien jugado. Eh se va a estar dando en Mar del Plata en enero, así que ya ya la recomendamos una obra de teatro que tiene que ver con Silvia Fuller, que tiene que ver con los 70, tiene que ver con con lo que pasa ahora. Y recién venimos de un conversatorio en el aula de Coca Mashi, otra asesinada eh por la AAA, ¿no? Por la Alianza anticomunista argentina en el 72, 75, por lo de Cocamachi. Y este un conversatorio donde estuvieron bueno, un historiador eh dos ex estudiantes de aquel de aquel momento, eh, Lila Filler, la hermana de Silvia, había un juez, el juez Tapia también a dar un marco histórico y Juan un investigador en historia y fue un conversatorio muy muy interesante donde bueno, cada uno expuso su palabra, ¿no? Y y ayer eh conversamos con con Lila, con Lila Filar y también surgió en el en el concierto, en el concierto también en el concierto tocó Luis Caro no eh muy buen con un trío maravilloso con Juan Miguel en garotenuto en percusión y el guitarrista que no me acuerdo el nombre muy bueno eh del Hoyo, del Hoyo excelente guitarrista bueno eh cantaron pocas canciones pero después en la obra de teatro hacían hacían mención a que eh Silvia Filler le preguntaba de a en qué se huele en Mar del Plata y algunos decían que a jazmín y otros decía como Silvia Filler que olía a tilo y escuchamos a Luis Caro eh está bonita canción La Avenida de los Tilos por Luis Caro a Silvia Filler Ayer he caminado más que solo Ayer he caminado sin voz Y estaba la Avenida de los Tilos Tan largamente triste que pensé Que el otoño es igual Este color, de ese color De caminar sin voz Ayer he caminado mësë që solë, ayer he caminado sin vos. Y estaba la avenida como rio, de otro país tan pobremente frio, tan largamente triste, que pensë que el otoño s' igual que el desamor. Ayer he caminado sin vos, y todo lo que he visto no lo he visto, Apenas se ha mirado Porque tuve Mucho miedo Aquí en el corazón Ayer he caminado Más que solo Ayer he caminado Sin voz Y estaba la avenida De los tilos Tan largamente triste Que pensé En que país estoy Si estoy sin voz En que país Hecho de desamor se mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón hace he caminado más que solo hace he caminado sin voz y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé en qué país estoy si estoy sin voz en qué país hecho de desamor es color Ese color de caminar sin voz Ese color de caminar sin voz Ese color de caminar sin voz Andale la otra oreja zapatita La semana pasada estuvimos hablando de la presentación de un libro de experiencias de un campamentista en territorio zapatista y aquí tenemos a la autora. ¿Cómo te va, Lili? Hola, hola, Eduardo. Todo bien. Bien. Al este, fin. conociendo la radio La Azotea. Mhm. Uh -huh. Este, bueno, eh, que te sea leve. Eh, eh Bueno, y Contame de, de contanos a los oyentes y a mí eh, de qué se trata tu libro. Eh bueno, el libro es una recopilación de de crónicas que fui escribiendo, sin ser escritora, no no no soy una gran escritora ni media escritora, pero sí cada cada este experiencia que tenía en los campamentos civiles por las paz que se llamaron así en un principio después el 95 eh son crónicas de vivencias, vivencias que yo tuve en cada comunidad, que fueron siempre diferentes, siempre diferente. Pero eh, cómo a ver cómo se llega a un al territorio zapatista. Bueno, yo es eh, llegó le interesa mucho sí. eso. Eh llego eh en el 95 después de ver una película que me sorprendió que se llamaba Viaje al centro de la selva que relataba que era el movimiento de qué se trataba me pareció ver un movimiento revolucionario diferente y como no había más material que que el que, que la violencia la la, ¿no? la película además claro. y la había otra cosa eh decidí buscar la forma de ir a a a Chiapas a ver si se podía llegar de alguna forma o enterarme de algo más. Y llegué en un momento en que se hizo una ofensiva militar con la idea de descabezar el movimiento que fue en febrero del 95 y una invasión de todo el ejército mexicano a todas las comunidades zapatistas. En ese momento las comunidades abandonaron eh su lugar y huyeron todas a la montaña. Todas las bases zapatistas, o sea, la idea de encabezar el movimiento se frustró porque no había cabeza, había todo el mundo estaba en la montaña, todo, niño, viejo eh algo impresionante. Claro, estaban buscando un líder. Estaban buscando un líder y claro, uh -huh. y no pudieron encontrar a ningún líder, Eran todos todos soldados rasos. ¿no? Claro, eh, la la base de la horizontalidad, claro, ¿no? Zapatista. Tal claro, eso es notable, uh -huh. notable. Eh, eh vamos a ir a la música. Vamos Esperá a escuchar mañanitas revolucionarias. Buenísimo. Eh hecho por los compañeros Dos Vientos de Voz y Fuego. A ver si entra el tema. Porque trajimos el disco, no lo digitalizamos. Y Luca Durso, el operador, está haciendo lo posible. Ahí suena. Mañanitas revolucionarias. Dos vientos de voz y fuego. Por la otra oreja. por anunciar Manco y los dos chiquitos de Manco que este aquí nos presenta la otra or hija zapatista junto con eh con Lili eh a ver, siempre la curiosidad nos nos invitó a ir, ¿no? Porque eh más allá de las películas eh no había otro material, ¿no? No había. Y no había. y las teorías eh universitarias positivistas no encasillan al zapatismo. Es verdad. Y entonces eh no cabe más que la curiosidad y las ganas de ir. Sí, además es imposible de encasillarlos también uh -huh. al zapatismo, pero el, el yo creo que es la forma, ¿no? A mí la impresión que me da es que la forma de conocerlos realmente es acercándose, no hay otra. Mhm. Uh -huh. Bueno, eso es lo que plantean muchos muchos estudiantes universitarios, muchos docentes de ir al terreno, ¿no? Mm. Y cuando muchos hoy googlean y lo ven todo por internet y Wikipedia tiene una mirada, sí. ¿no? O tiene muchas miradas y y entre las subjetividades la que vale es la de uno, ¿no? Ajá, así es. Aparte mm. eh A mí lo que me impresionó es cómo fue cambiando todo, ¿no? Uh -huh. Desde la primera vez que fui en el 95 hasta el año pasado que estuve también. Pero cómo fue cómo fueron buscando distintos caminos, o sea, equivocándose, volviéndose atrás eh y y todo eso se va se va reconstruyendo y y se ve a lo largo justamente de ir a estar estar ahí en la comunidad y y llega una forma de convivir con ellos, ¿no? Uh -huh. Eh en relación a las mujeres, por ejemplo, uh -huh. una pregunta típica del de de las comunidades de de los que vamos de los que van de turistas es cómo luchan las mujeres contra el patriarcado. Sí. Bueno, fíjate que hay una cosa muy curiosa. Eh cuando yo fui las primeras veces se notaba, digamos, el patriarcado, se veía a pesar de que las mujeres ya en la ley revolucionaria de las mujeres se habían manifestado abiertamente eh con cuestiones muy claras, pero a pesar uh -huh. de eso se notaba eh el un poco la invasión de extranjeros que hubo que quisieron imponer determinadas cuestiones a las mujeres eh No no sirvió absolutamente para nada, hasta que ellas sola solas pudieron hacer ellas ese ese, ese camino. Uh -huh. Fíjate que yo les contaba que había una comunidad que habían ido las mujeres de de creo que eran yanquis, ¿no? Y habían eh construido como un pequeño almacén y le pusieron tienda de las mujeres y lo tenían los hombres. No lo habían hecho las mujeres, lo tenían los hombres. Entonces, recién cuando las mujeres ellas propiamente porque se dieron cuenta de un montón de de cuestiones fueron evolucionando y el cambio que han hecho en todo este tiempo es notable, es notable. Uh -huh. No solamente las mujeres que están en en la montaña y están en el ejército zapatista, ¿no? Sino en las mismas comunidades, en la base de apoyo se nota un cambio fundamental. Era imposible ver un hombre, por ejemplo, cargando un bebé al principio. Y ahora es muy, cosa muy común, muy común que el hombre también se ocupe de sus hijos, ¿no? Mhm. Por lo estando en el 90 en el 2001 eh Eh, bueno, vi una asamblea de mujeres. Mhm. Uh -huh. Y estaban los hombres cuidando a los chicos. Claro. Bueno. Y era era caótico eso. Y entonces, una de las resoluciones de la asamblea fue dar eh promover en los hombres el cuidado de los bebés, que no los habían cuidar cuando había asamblea de sí, mujeres, sí. pero lo fundamental era la asamblea de mujeres que tenía que respetarse, ¿no? Sí, sí, es uh -huh. sí, la verdad, es increíble y y ver ver todo ese cuestión de esa organización que tienen en la junta del buen gobierno eh, está, está está constituida rotativamente por hombres y por mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, cosa impensable, digamos. ¿Y saben lo que cantan ahí? Esto ya comenzó. Si lo habremos cantado, ¿no? Vemos. Estas canciones esto ya comenzó uh -huh. y nadie lo puede parar. Así es esto, porque esto ya comenzó, dos vientos de voz y fuego, otro grupo de de Avantika. Ahí está, porque esto ya comenzó. Por otro recta. Kamën Estamos con Liliana de Rosario, ¿no? De Rosario y de Chiapas. Y de Chiapas también. <ríe> claro. Un pueblito. Mhm. Uh -huh. Este bueno, y y el libro tuyo no solamente eh dice en eh dice de tus crónicas en campamento, sino que además tiene un video. Tiene tiene es, varios videos. Aún ¿no? viene con sí. un CD con UCD con varios videos. Porque en realidad yo cuando partí la primera vez tenía una cámara de de filmar, no me acuerdo cómo, pero una gran cámara, muy buena era y ya o sea, en, época... en la prehistoria de de los celulares, ¿no? Sí, pero además, claro, era una cámara, imagínate vos que de ser 80 celulares, pero que además, como todavía no estaba organizado el tema de la de de los videos y todo eso en Chiapas que ahora ya todas las comunidades tienen su su centro de comunicación eh al al estar en una comunidad y había cualquier este episodio, cualquier invasión del ejército me me llamaban para que filmara con la cámara porque era un registro y, y testigo de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces tengo filmaciones realmente de de del de, de de lugares, por ejemplo, en un lugar que se llamaba Galeana eh que era muy importante para los zapatistas. Yo no estaba en ese lugar, pero me vinieron a buscar para filmar porque el ejército había entrado a la comunidad, no se sabía qué iba a pasar. Y Tengo el placer de haber visto cómo las mujeres adelante con los niños, echaban al ejército y el ejército no podía ya más caminar, les decía bueno, paren, vas, no podemos más y seguían las mujeres hablándole, y gritándole fue algo alucinante, una afrenta frente al machismo sí. y frente al ejército, ¿no? Sí, y después sí. dándole la espalda al ejército. Totalmente, fue maravilloso. Eh, vamos a escuchar ahora a los jóvenes zapatistas del show del sur. Héroes y mártires. Héroes y mártires. Por otro anejas. Njës, njës, njës, njës, njës, njës Siempre la recordaremos que la arrearon su sangre por ver esa patria nueva nosotros los campesinos siempre la recordaremos que la arrearon su sangre por ver esa patria nueva Que viva todos y mal que es caídos en el combate nos entregaron su vida Gay reduce të vërë në khumabe, që nësëltu hefarë odë et za raz0ru në Makë ini,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 falucho 3266 o en el séptimo fuego bolívar 3675 o escribirnos a otraoreja arroba gmail punto com la jirafa es una vaca larga la otra oreja zapatista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 eh que él me está escuchando el programa también. Eh bueno, ahí hay hay muchos. Pero hay... yo no veo. Pero como vas a ver si es radio. ¿Está claro? El eh, río. Sí. Bien, perfecto. Eh y después de aquí vamos a cenar, ¿no? ¿Qué vamos a cenar, Río? El asado. ¿Asado? Eh, pero a la noche asado, no, mejor otra cosa. ¿Tenés otra cosa? ¿Y no tenés otras opciones? ¿Sopa o pizza? ¿Sopa o pizza? Ay, oh, hace calor para la sopa. Y la pizza... Sí, es... eso es. Bueno, eh, bueno este, tenemos más mensajes y... Eh, no. ¿No qué? Ahora no. ¿Ahora no? ¿Pero por qué? No. Bueno, está bien, sigo con los mensajes, entonces. ¡Está bien!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 El Barzón, un clásico mexicano, mexicano. ¿no? Mexicano, ajá Y hecho por maldita vecindad Eventu el bazún y sigue el ayuntando cuando llegué a media tierra. Hilado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se le zampó, el yugo se iba pateando, el bazón iba rosado, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando andeando, se me reventó el bazún. kave de pizka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 Pahke sikas sabon Nandë nandë nandë me quedën pensënë Sankudëndë mi cobija Sëndë mi cigarros de hoja Baton tan sinvergënza Të do mima i se llevo Para su maldita troje Se me reventoë el barzon A mi prenda Mala on del maiz Que te toco Te contesto Yo muy tis El patrón se lo llevo Por lo que debi En la hacienda Pero me rikou El patrón Que contara Con la tierna Para seguirlas Sembrando Ura voy a Trabajar para seguirle abonando 20 pesos y 10 centavos más lo que salvo rentándome decía mi prenda amada no trabajes con ese hombre que nada más te está robando anda al lado donde se dice que le llegue mi compadre ya no le hagas caso al padre él y sus comuniones que no ves a tu familia que ya no tiene calzones ni yo tengo ya falda y tú tienes pantalón nada más me quedé pensando fue que dejé a mi patrón me decía mi prenda amada que vaya y para no la sueño como si hubiéramos andado siempre seguido creyendo todo lo que dicen en los medios pura manipulación mentiras del gobierno él el campo es el patrón los no, nos hace la alcaldía, la ciudad donde está la soda, todo el basicando esta tierra y allá en la ciudad los políticos con todos los maruchos y bandidos nada más chupando la sangre a la gente a luz sobre los obreros por eso que Zapata ahora estaba de nuevo la revolución civil viva el autogobierno se mebe en todo el barzón si sigue la yuna...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 Es que sí, sí, la lluvia es, es tremenda, yo peor porque lo único que usaban eran las alpargatas. No. Entonces perdía la alpargata, no las no no las recuperaba más porque quedaban abajo en terraza, y al pie sin la alpargata hasta que, por supuesto, las botas de agua, ¿no? Y estamos recordando eh experiencias de en los campamentos zapatistas. Vamos a escuchar ahora eh a Panteón Rococo. Dale. Llegó una de ustedes de la Gne hombres y mujeres de hace vanas datos en modo raza compañeros musicales. ¡Sí la nuestra música! ¡Sí! ¡Sí, nuestra música! ¡Sí! ¡Mira lo que van a ganar! ¡Sí! ¡Mira a ver si toca cada generación nacional! ¡Sí! dan tanto más por Mira que también tanto insurgente marcas. ¡Gloria! Mira las cemenduta. ¡Gloria! Mira tu disputa estaba de guerra. ¡Gloria! Mira, mira los actos de la civilización llamada. ¡Gloria! Esa es una de las eh de las grabaciones las primeras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 Është e vërtetë, ndarë e ta. data le llaman no gritando dignidad no quieren libertad no quieren no quieren soledad pero no quieren no quieren no quieren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 Bueno, y cómo conseguimos el el el libro disco Eh, bueno, vamos a dejar acá para a través de Edu por pues, uh -huh. la producción la de la, la, la Otra Oreja, ¿no? La, el la, departamento de eh, producción Exactamente. Eh de la producción editorial y de cajitas musicales de La Otra Oreja. Ajá. Claro. Sí, eh bueno, sí, pues, vamos a dejar los libros para Muy más bien. Platense.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 La versión instrumental La trompeta del salario mínimo despidiéndonos de la otra oreja a la victoria siempre